Chabal s a l o n amados hermanos, en esta oportunidad, d e e s t e hermoso Chabal, tenemos el, el gran privilegio de, de poder estudiar dos p e r s o n a s Tenemos Se apareció en el monte Bear y tenemos Bejutai, Bejutai en mis estatutos. Debido al interés benévolo de Hashem, h a c i a nuestro bienestar. Y a través de la paracha de, de Jucutai, quería decir en mis leyes, en mis estatutos, deseo mencionar en forma enfática un versículo de, de los salmos. Capítulo 119, versículo 20, le dice: se consume, se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo el tiempo. Se consume mi alma por anhelar tus preceptos en t o d En todo el tiempo. A través de esta p a r c i a l Hassan hace un fuerte llamado a la nación judía para que se mantenga firmemente en el cumplimiento de los preceptos de la Torah. Como modo, como modo de preservación la alianza eterna x que existe entre Hashem y el pueblo de Israel. Esta alianza sellada entre Dios y los judíos en el Sinaí, en el Al-Sinaí,、ah, en el monte de Sinaí, Por cierto, en s h a b o t hace aproximadamente unos tres trescientos mil años, se hizo esa alianza perpetua, se hizo esa alianza incrementable, insustituible. Así nos da. En esta sesión, amado, vea para allá varios motivos y razones para ser fiel. De la única manera en, es cumpliendo, obviamente, con sus mandamientos, con sus mismos. Como está escrito en el capítulo 26, versículo 3. Si andáis en mil estatutos, Y guardáis mis mandamientos para p o d e r o s por obra. Para poderlos por obra. Y nuestro maestro, nuestro Mesías Yeshua, quien es la Torah viva, t a m b i é n d i j o si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, hacedos. Especifica que, acatando las obligaciones que Él nos impone, seremos benditos, gozaremos de abundancia económica, estaremos con tranquilidad de espíritu, s a t i s f e c h o con prosperidad material. Tal como está escrito amado, sigue en el versículo capítulo 26, del versículo 3 al 5, que dice, si andáis en mis、pues、preceptos y guardáis mis mandamientos y lo ponéis por obra, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciado y habitaréis seguro en vuestra tierra. Algo a c e Pero también nos dice muy claramente acerca de los dolorosos castigos que sobrevendrán si es que las personas prefieren hacer lo que su corazón les indica y así se apartan de lo que es el. Exacto y sano mandamiento de la Torah. Como está escrito, pero si no me escucháis ni cumplís todo este mandamiento, si despreciáis mis preceptos y vuestras almas me apreciáis mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos y v a l i d á i s mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, e x t e r m a c i ó n y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen se e n s e ñ o r a r á n de vosotros y c u i d é i s sin que haya quien Os persigan. Amado, realmente son tan pesados los castigos para los que desobedecen las reglas de la Torah, ya que tan solo al escuchar esto se puede sentir el sufrimiento. Por no cumplirlo. A l escuchar esto uno se horroriza, s e como dicen, se levanta el pelo, el cabello a uno, solamente escuchas. Sin embargo, sin embargo, no es para obtener recompensas, ni por temor. al castigo, sino que el primer fundamento es obligarse uno mismo a ser una persona correcta y apta a los ojos de la razón. Como el versículo que mencioné al principio de esta exposición. Se consume, se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo el tiempo. Amén.、Y、en el libro de los, de los Salmos, y en el libro de los Salmos, refiriéndose h a c hombre recto, honesto, al hombre viejo, el capítulo primero, uno. Versículo 2 dice lo siguiente: sino que, la, sino que en la ley de、no、Adonai está su delicia y en su ley medita día y noche. Para que nos suene un poquito más familiar, voy a cambiar una palabra. Sino que en la Torah de Adonai está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. p Así r e s a que hay algo más importante que c u a l q u i e r promesa de premio o de castigo para ser fiel a Dios. Debe haber en nuestra alma algo más intensamente que el esperar alguna recompensa o tener el miedo de recibir algún castigo o algo por el estilo. En nuestra alma hay algo que reclama, en nuestra nefes hay algo que reclama. i n c e s t e n t e m e n t e por perfeccionarse, por crecer, por ayudar a desarrollar juntamente al prójimo, por sostener con integridad a la sociedad, por alcanzar las mayores elevaciones espirituales y el En pos de los senderos santos que marcó y que dejó huella profunda nuestro Maestro j e s ú m a el Mesías. Eso hay que, eso que hay en nuestra alma, eso que hay en nuestra alma es el, el anhelo natural de la búsqueda incansable. de Dios, de tener un alma sedienta de nuestro Padre s e s g i o y el acuerdo de cumplir los mandamientos. Y esta santa sed solamente se cesa con mi astral. Esa astral viva. Que es representada por el Hijo de Dios, de Sion a m a s í a Y por supuesto, el adecuado cumplimiento de la, la Mishbot. ¿Sabes, amado mío? Cada paso que nos aleja de la Torah y de la, la Mishbot, Es una gota más de sed que soportar. Cada paso que andamos, andemos en el sendero correcto、mm -hmm. es más valioso que el oro y las la piedras preciosas. Como creyente, es un, un eluín c r e a d o r De lo, de lo invisible a lo visible. Entonces, en él no cabe la palabra, obviamente, no cabe la palabra casualidad. Porque estas bendiciones que hemos hablado, son más valiosas que e oro y las joyas, la actual, la enumera, ¿verdad? a l e v hasta la Taf, del principio hasta el final. Estas son las letras severas, la primera y la última, a l e v y la Taf. Así como dijo Ushua, los son el s h u a yo soy el a l e v y la Taf, soy el principio y el final. Fíjense, Amados, los pasuquín, versículos donde se enumeran las bendiciones. El c í r c u l o que comienza n o e s t á para allá empieza por la letra Aleph. Versículo 3. Im. Sí. Im. Alem, Sofía. Alem. In. Sí. Y termina con la taf. Vesicortece. La palabra come, come miut. Come miut. Eligidos. ¿Qué? ¿Será c a s u a l i d a d O, o qué sea. Lo más importante que debe ser para todos nosotros es saber que las tensiones terrenales que se prometen en esta parada no constituyen la recompensa fundamental. Por el estudio de la Torah y el cumplimiento de la misma. La verdadera recompensa es la espiritual de o d a m j a v b a mundo venidero. Sin embargo, las escrituras de la Torah no, no se no se. Difunde sobre el tema d e Oranjaba. Porque este se nos hace a veces incomprensible mientras vivamos en el mundo actual. n el entorno en el que vivimos, pero en cambio se describe hecho, hechos que son claros y pueden Demostrarse la recompensa por guardar y el cumplimiento de la t e r a h seamos b e n d e c i d o con bienestar, paz y seguridad. Amén. Adiós, j a c e s Quisiera hablar un poco de la palabra hebrea, j u c palabra h e b a Derivada de Fukutai, traducida como mis decretos o mis estatutos. Un mandamiento denominado Huk es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación、eh, lógica y Entendible a, a primera vista. El mandamiento HUC es el tipo de mandamiento más difícil para el hombre a la hora de cumplirlo, ya que tiene que liberar, oye, se bien, liberar una batalla en su mente para obedecerlo. Como no entiende bien, La razón por la que tiene que cumplir este mandamiento, este tipo de mandamiento, la mente natural tiende a arredarse y a despreciar el mandamiento justo. Vamos a ver algunos versículos, capítulo 26, el versículo 15 y el 43. Dice, y si, mi, y, y si mis decretos vais a despreciar, y mis leyes vais a repudiar, para no cumplir todos mis preceptos, para abolir mi pacto, la tierra quedará libre de ustedes.、Este、es el 43. La tierra quedará libre de ustedes y disfrutará de sus días de reposo mientras ustedes no la habiten y pagarán ustedes por su maldad porque despreciaron mis decretos y rechazaron mis leyes. ¿Escucharon? Entonces, Por esta razón, la mente no ha sido transformada por la t o r á La mente que no haya sido transformada por la t o r á no ayuda al hombre a p o d e r por obra los mandamientos de carácter Hook. El Hook, el mandamiento Hook, Es el mandamiento que más eleva, escuche bien, el que más eleva al hombre espiritualmente. ¿Por qué? Porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, sin que la mente le apoye y así le obliga a subir a un nivel espiritual más alto. Nuestra obediencia al mandamiento h u o k crea una relación de obediencia en un nivel más profundo en espíritu y en, y en amor. Aunque no entendamos, obedecemos simplemente porque así nos lo ha dicho, lo ha mandado. Por lo tanto, el mandamiento j u c nos eleva por encima de lo natural, de lo lógico, de lo que es copio según el razonamiento humano y nos lleva a una, a una altura espiritual de relación y de revelación profunda con nuestro Padre Celestial. Todo esto nos lleva a pensar, a analizar, a reflexionar el porqué de tantas cosas que en el, en el judaísmo debemos de realizar, de usar, de llevar a cabo, a pesar que vaya en contra de nuestra habitual forma de, de ser. Como por ejemplo, El usar equipa, el, el taller calor, las bendiciones cotidianas, la bendición que elevamos al Eterno para bendecirlo antes y darle gracia después de comer, el lavado de las manos, y estos son algunos de los más esenciales. Además, De la, además de la resistencia que tenemos que afrontar para cumplir el mandamiento h u en nuestro cuerpo y en nuestra mente, recibimos también los ataques de los enemigos de la Torah. Como ellos n o pueden entender por las la que fueron dadas, O dados e s t o s estos asuntos, se cuidan de nosotros y pueden, se están cuidando nuestro Padre, que nos dio la t o r a para ser cumplida. Antes de continuar con el desarrollo, con la explicación y. Aplicación de la palabra h e b r a HUC, deseo no pasar por alto algo que estudiando la p a r a b r l ya descubrí y se refiere justamente al primer versículo de la palabra ya, el versículo 3, que según la traducción. Reina Baeira v i c e Si no h u b i e s en mis decretos, i g u a l a d en mis mandamientos, y lo p u s i e r e por obra. En cambio, la traducción me ha tocado por el, la traducción Kaufman, con los comentarios de Rashid, dice lo siguiente. Si andan en mis decretos y preservan mis mandamientos, los llevan a cabo. La traducción de Rashi es: si andan en mis decretos, se podría haber pensado que esta frase se refiere al cumplimiento de los preceptos. pero No es así, pues cuando a continuación se declara, se dice y preservan mi mandamiento, lo llevan a cabo, allí se está anunciando el cumplimiento de lo p u e se h t e o ¿cierto? Entonces, aquí. Puedo aplicar la frase, la palabra, si andan en mis decretos. Solo puede referirse a que nos afanemos que que nos a que nos a a en el estudio de la Torah, con el propósito de preservar y cumplir. Los que hayan estudiado. Bien, aclarado este punto, continuando con la palabra h u o k mandamientos, mandamientos que suelen ser no lógicos para nuestra forma de pensar. Hemos e s t u d i a d o que solamente por obediencia y por fe logramos cumplir. Habíamos dicho que tendríamos luchas interiormente y, exterior, y exteriormente, e n t e r i o r m e n t e y por los enemigos, pero tu padre celestial. Así que, La tentación principal que tenemos es que dejemos de cumplir los mandamientos de carácter HUC. Esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamientos. Si andamos en los, los HUC, vejaciones. Y guardamos el resto de sus mandamientos poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos o hablando de ellos o pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformándolos en una, a una convivencia diaria en nuestra vida, siendo posible. Interiorizado y preservado firmemente en nuestro espíritu. Entonces recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto a m a d n r a o Amados, las bendiciones de esta paisaja están encerradas. en los versículos 3 al 13 y Jacinto los muestra diciéndote que las bendiciones son el a l e f y la Taf del principio hasta el final así como es esa bendición que dijo el Mesías de Shua é l d i j o yo soy el a l e f y la Taf El principio y el final. Así son, así son las bendiciones del Eterno para ti. Son desde el principio hasta el final de los días. Hoy por hoy que se, se nos está diciendo que estamos en los últimos días, en los finales de los días. Nos estamos viviendo y conviviendo con, un, con una plaga que ha caído sobre el mundo, sobre la humanidad. No hay nada ni nadie que, que se escape de ella. Se nos abre los últimos días. Pero Hashem dice que estará con nosotros. Hasta el fin de los días, hasta el final de los días, porque así son las bendiciones del Eterno para ti, desde el principio hasta el final de los días. Así solo te p o n s una comisión, amado, para recibir estas bendiciones enumeradas en esta p á c i n a Que peses r v e los mandamientos y los pongas por obra. Como comienza nuestra pasada, con la palabra de PA, IM, SI, ese si es sin, es sin condicional, SI andan, ese sin, ese sin condicional. si andan, es una palabra que pone al hombre en una posición de autoridad. Porque hacer entregado en la autoridad al hombre ya no es más esclavo, ya no es, ya es, es, un, es un hombre libre, es un hombre que escoge, escoge lo bueno. O escoger lo m a l o escoger las bendiciones o las maldiciones. La, amado, todos sabemos, la palabra tiene poder. La palabra que sale de nuestra boca tiene poder y el, y el, y el de decidir también. Y tú decides, porque en cada uno. De nosotros tiene la capacidad en nuestras bocas y en nuestras manos para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero ese poder no lo tenemos en nosotros mismos, sino que Hashem nos lo ha dado. Eso n está en nosotros. Viene, viene a nosotros porque así nos lo ha dado. Por medio de la entrega de su Torah, por medio de los pactos que ha hecho con Israel, hemos recibido la autoridad para dirigir nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Y por medio del Mesías, Los gentiles podrán entrar en Israel y obtener el mismo privilegio, v a l o ó Jesús. Nosotros podemos elegir cómo creemos que sea nuestro futuro. Sí, nosotros vamos a decidir, a elegir cómo creemos que sea nuestro futuro. Amados hermanos, si eres fiel, serás bendecido en todo sentido. La obediencia es, es la que trae bendiciones en nuestras vidas. La desobediencia trae, oye bien, trae maldiciones sobre la vida personal Familiar y nacional. ¿Quién es el bendecido con riqueza? ¿Quién es el bendecido con paz y la presencia al s i g i n a r de recién según las promesas de estos siglos? ¿Cómo puede lograrlo? ¿Cómo pues? d e No es por medio del e s t u d o de la Torah, tampoco es por medio de la oración sin cesar, ni es por medio de dar dinero a los pobres o a la obra de la c e n no es por medio de la alabanza u otro sacrificio amado, solamente es por medio de la obediencia. La obediencia. Amado, la obediencia es, es mejor que los sacrificios. Como está escrito en 1 Samuel 15, 22. Dice: Y Samuel dijo: Se complace h a s h e m tanto en ofrenda de acepción y sacrificios. Como en la obediencia a la voz de Jacén. Y aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y d e prestar atención que la grosura d e lo carnea. Maduro <risas> Jacén, amado. Al obedecer a la Torah, estás obedeciendo. Al Eterno Padre que está en los cielos. Como está escrito, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torah que Moshe, mi s e r v o te mandó. No te debies de l a ni a la derecha ni a la izquierda. Para que tenga éxito donde quiera que vaya. Este este rollo de la Torah no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces. Harás propiedad tu camino y tendrás éxito. Amén. Amén. Ven, amén. Y así podemos decir, amados hermanos, hijos, amigos, h a s ú s me ha premiado. h a s e s me ha premiado conforme a mi justicia. Porque él, a ver la pureza de mis manos, me ha recompensado. Yo he guardado los caminos de Jacob y no me he apartado impíamente de mi Dios, porque todas sus ordenanzas estaban delante de mí. Y en cuanto a sus estatutos, No me aparté de ellos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por lo tanto, Hashem me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Amén. Para、vale, Hashem. y e s ú s dice, en Yohanán, me dice la justicia, la gracia, que misericordia y la fe, que son valores estás no e s t á e sido en la Torah y que constituyen el fundamento mismo de la Torah, los cuales no deben ser, no deben ser olvidados. Yo h a n a n dice, les yo h a n a n permanece en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no p e r m a n e c e i s en mí. Yo soy David. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí yo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece se ha echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y lo echan. En el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen vosotros, pedid todo lo que caéis y os sea hecho. Amén. Esta sesión del b i h a Shah. <coughs> Está íntimamente relacionada con la Torah, con la aparición de la Torah. En el Ítico, Vallecá, 26, 3, podemos leer: si aduviese, me jucoteis. Si aduviese en mis mi decretos, yo daré la lluvia. En su tiempo, ¿verdad? Así dice. Ahora, ¿qué dice y e s h u a Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que q u e r é i s y o s será hecho. La Torah, amado, la Torah se promete que si andamos. En los tiempos de Adonai, de la lluvia a su tiempo. En el b i Hashá, en el Pacto Renovado, en el Código Real, se promete que si permanecemos en las palabras de Yeshua, vendrá lo que le pedimos. Piensen nuestros amados, ¿cuál es el secreto que venga la lluvia de bendiciones si andamos, si permanecemos en el secreto del Señor? ¿Cuál es el secreto de la oración contestada permanecer en j e s h u a y en su palabra? Permanecer, ¿qué significa amar? Permanecer significa obedecer. Entonces, Jesús de demanda obediencia a su palabra, para que nuestras oraciones sean contestadas a la educación. Y que la paz d e Nuestro Padre sea e s t a l e c a シーガン、ソブ、ソブ、モソンツ。サバ、サロン、イムハ